Ya es noche en la ciudad y te damos la bienvenida a esta mágica noche negra. Aquí comienza Black Power, un viaje a lo mejor del soul, del funk y del rhythm and blues. Esta noche, Black Power conduce Claudio López en c i t f m c l ¡Qué temazo en la partida! Bienvenidos todos, estamos acá en Radio City haciendo Black Power, un programa que nos encanta, porque hoy es la mágica noche de la música negra en Black Power en Radio City. Hoy una gran selección de éxitos del sonido m a t t o ú n Soul, Rhythm and Blues y algo de buen f u n k también. Bienvenidos todos, estamos transmitiendo hoy, día martes 20:30, pasado i t 9 de agosto 2022. Recuerda que este programa también lo dejamos grabado y lo vamos a lanzar en nuestra programación 24-7, en nuestra radio 247-7fm.cl. También, si quiere volver a revivir streaming de este video, de, esta, de este directo, también lo vas a ver en nuestro sitio, en nuestra señal, en directo, en alta fidelidad. Saludamos a los amantes de la buena música, los amantes del Black Power, toda la música negra que, indudablemente, los afroamericanos en los 50, 60 y 70 en adelante nos llenaron con buena música. Con cultura que ha trascendido en todos los tiempos. Hoy, grandes invitados, desde la talla del gran Stevie Wonder, tenemos por ahí también por、eh, Smokey Robinson, la gran a r e t h a Franklin y otros más, así que hoy el programa está realmente filetazo. Damos los bienvenidos también a los que están conectándose e nuestro n chat, en, nuestra, en nuestro streaming, donde puedes también ver en directo, en video y también en audio en alta fidelidad. Al principio sonaban ahí los grandes Fat Black. a b r í a s los fuegos con、eh, Are You Ready de los grandes Fat Back, una banda originaria de Nueva York de los años 70,、eh, configurada y liderada por un eximio baterista,、eh, el gran Bill Curtis, que en definitiva tomó el, el sonido Fat Back de, del jazz y lo fusionó con algo de funk, siendo muy populares en Nueva York en los años 70. A era nuestra apertura en esta noche de música negra aquí en Radio City. Saludamos también a nuestros amigos de Magdase Propiedades que h a c e posible también que hagamos este programa hoy en día. Magdase Propiedades, deja tu propiedad en buenas manos. Pero、bueno, como l o decía, hoy día vamos a tener una noche especial de una buena selección que hemos p r e p a r a d o acá en la radio. Con bastantes invitados de lujo de los 70, 60, el sonido Motown, particularmente. Y como lo hemos dicho, este era un sonido característico de este sello, ¿no?、Eh, que agrupó a grandes luminarias, desde Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson, el mismo Marvin Gaye, entre, entre otros. Y que se caracterizaba por el uso de, de panderos, ¿no? Y una fuerte y sólida base de bajo. Y que también se dice que este sello tenía. Eh, una propia banda de soporte para estos tremendos, tremendos musicazos que acuñaron y, y marcaron el sonido Sound de ahí en adelante. ¿no?、Eh, nos n o vamos ahora justamente con el primero, el primer gran clásico que, justamente estoy hablando del,、eh, del príncipe del soul, el gran、eh, Marvin, Marvin Gay, que también fue parte del sonido m a t h a d o Marvin Gay, que indudablemente toma. Cambia su nombre, ¿no? Es Marvin Gay, G-A-Y, y le pone u n E en, en, en guiño a su gran ídolo, el gran Sam Cooke. Indudablemente, después de su muerte, también、eh, Marvin Gay e fue、eh, avalado por todos, por todas las discog discográficas y también、eh, estos, entró a los grandes salones de famas del Rhythm and Blues y también del Rock and Roll Hall of Fame, el gran Marvin Gay. e Y nos vamos a ir ahora con,、eh, con un clásico de clásicos. What's Going On? Que marcó un antes y un después en los años 80 del sonido soul y el rhythm and blues con el gran príncipe del soul. Esta noche en Black Power, Marvin Gaye. e b l a c k Power. Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, brother, brother, there's far too many of you to die. You know we've got to find a way to bring some love. We don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can c o m p r e h a t e You know, know, we've got, got to find a way to bring, bring some love into e the day. day. Oh. Picket l i n e s and picket signs. Punish me、Sister. with brutality.、Sister. Talk to me、Sister. so you can see、oh, what's, going oh, what's going on. What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? o h What's going on? o h r i g h t n on?、Oh. Right on. Just simply cause our hands r a l l Oh, you know that we can't fall. Drink some u n d e r s t and i n g h e r e t o day. Oh, oh, oh, Pick it flat and pick it s o u t d Don't punish me for e brutality. Come on, talk to me. can't See what's going on, yeah, what's going on, tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right on. Right on. Right on. Right on. CTFM.CL, la frecuencia de tu memoria Sabe, el gran、eh, Eddie Floyd de esta tremenda canción Knock on Wood. Número 1 en el año de 1966. Esta canción que más tarde, Porque mediados de los 70, f i n de los 70,、eh, en plena onda disco, Amy Stewart lo vuelve a retocar y también lo vuelve a poner en las listas de en circulación con bastante éxito y tocado en todas las discotecas en la fiebre del disco. El gran、eh, Edith Floyd sonando acá en Black Power. Hoy día vamos a estar entre padrinos,、eh, entre príncipes, princesas y reinas del Soul. Y justamente la, nuestra siguiente invitada es indiscutiblemente la Reina del Soul. Estoy justamente hablando de Areta Louis Franklin, la gran Areta Franklin. n a c í a en Memphis el 25 de marzo de 1942 en Detroit. Esta cantante estadounidense del Soul y también del Rhythm and Blues. Apodada también Lady Soul, que estuvo muy afiatada, muy cerca de los derechos raciales de los negros en los Estados Unidos, levantando esa tremenda bandera y ese puño en alto con el orgullo de ser negro. Vamos a escucharla y vamos a mirarla también en los que están siguiéndonos en el streaming en el video, con uno de esos temas、eh, muy fuertes y muy tocados, como es Respect aquí en Black Power, en Radio 7. Don't want much, don't want much.、Yes, I am for me, don't want much. Just a little bit. I am for me, a little don't want much. I am for me, don't want much. Esto es Black, Black Power, Power, Power en r a i o r City. Una noche de funk, de soul, de rhythm and blues y mucho más. CityFM.cl, la frecuencia de tu memoria. Estamos ya entrando de lleno a lo que es un poco funk en esta noche mágica, música negra, Black Power en Radio City. Bueno, ahí estamos con todo el sonido m u Town del gran Smokey Robinson. Yo les recomiendo. Eh, que se dé una v o l t i t a por la red por YouTube y puedan、eh, acercarse al buscador en YouTube y puedan buscar ahí a Smokey Robinson junto a d a r i u l Hall en una sesión donde d a r i u l Hall, el vocalista del grupo t h e Soul Blanco, ¿no? h、eh, a l l Notes, invita a importantes músicos a su casa, a su、eh, sala de ensayo en casa y desfilan tremendas luminarias, ¿no? Y entre ellos hay algunos capítulos también dedicados al gran Smokey Robinson, uno de los claves del sonido m c d o n a De este importante sello norteamericano que aglutinó a los más importantes、eh, artistas de color negro en la época de los 60 y 70. Ahí de fondo está, por supuesto, el gran、eh, padrino del sol, el gran James Brown. Y hablando de, de sellos, ahí de,、eh, gracias a este regalito, ¿no? Para ello un regalito. No sé si se ve, está al revés, ¿no? El gran Little Stevie, el pequeño Stevie Wonder.、Por、ahí está. Un regalito que me llevó acá a la radio, así que un saludo cariñoso a, a Connie y a Nino que se hicieron ese regalo para la radio del gran Little Steve, que también fichó en la m o t o w n De hecho, cuando estaba chiquitito,、eh, incursionó en, en mucho jazz y soul. De hecho, estuvo grabando ahí en, en el sello m o t o w n y casi se va de finiquito de m o t o w n Pero alguien le dijo: No, que este chico tiene talento y metió ahí un tremendo tema.、Eh, o c horas, l m creo que es. Y se quedó, se quedó. Y hoy día conocemos al gran Stevie Wonder en todo su esplendor y con toda su trayectoria. También lo hemos tenido hoy día, ¿no? Invitados. Ya pasadita la media hora de programa en esta noche de Black Power. Bueno, y de fondo, por supuesto, está sonando el padrino, el padrino del sol, el gran、eh, James Brown. Tremendo, él es todo un personaje. También recomiendo una película que está por ahí, una serie, un, un documental, una, una película, un a b i o、eh, Está por ahí, me parece que está en Disney o en HBO, ¿no? De esta, esta plataforma de streaming que la pueden ver. Está muy bien lograda. Y la siguiente canción que voy a programar en esta noche en Black Power, aquí en 7fm.cl, es justamente Grab Off w h t h a t Things. Una canción que las redes la han vuelto a revivir, ¿no? Es de fondo, música de fondo de muchos、eh, creadores en TikTok o en Instagram. Y ponen al, al, al, de base, de fondo, el gran James Brown de esta canción, escrita por él, pero también atribuida a su esposa y a sus hijos. Cosa curiosa, un poco para eh, delegar eh, derecho de autor y bajar la carga impositiva en los Estados Unidos. Esta canción lanzada en el año 72 como parte de un sencillo, una cara B, titulada Release the Pressure. Esta gran grab of the Things, algo así como Levántate de esa cosa. Y lo escuchamos en esta noche de los grandes de la música negra, aquí en Radio 7. Esto es Black Power con el gran padrino James Brown. of that thing and dance to you, you better Get up off of that thing and dance to you, sing it now Get up, up! Plus, y mucho más. s t f m c l la frecuencia de tu memoria. He pasado al gran padrino del Soul, como es el、eh, James Brown, ¿no? No necesita mayor presentación, es una estrella, fue una estrella. Nació, nació con muchas、eh, precariedades, como grandes e s t o s músicos, ¿no? En, un, en hogares con, con mucha pobreza, en los Estados Unidos, en épocas muy complejas. Se abrieron paso desde muy pequeño y lograron、eh, una fama incalculable, ¿no? Que pasaba el gran James Brown. Pero ya estamos ya entrando a la segunda media hora del programa.、Eh, en estos próximos 25 o 30 minutos vamos a poner más leña a esta locomotora de esta mágica noche, esta sesión de música negra aquí en Radio City. Recuerda que nuestra radio está encendida 24-7 con una excelente programación, con lo que llamamos la buena música que puedes llevar. Eh, descargando la aplicación, si tienes un teléfono Android en la Play Store, como 7FM Chile, la descarga s y escuchas 24-7, o bien si tienes un iPhone,、eh, puedes también visitarnos desde la web en www.7fm.cl. Recuerda que también hacemos programa cada martes y eventualmente algún viernes en el mes.、Eh, el viernes pasado tuvimos una sesión ahí con mi querido amigo DJ personal, DJ Jimmy King, que repasamos、eh, algo de la gloriosa época del rock latino. De los años 80, así que fue una muy buena velada. Hasta las 24 horas estuvimos ahí con, con Jimmy King, así que los dejamos invitados para los próximos programas. Y a t e n t o nosotros comunicamos nuestros programas a través de nuestra web y también nuestro canal oficial en Instagram, c i t f m c l Bueno, ya estamos ya entrando la media hora final del programa y nos vamos a ir con otro grande estadounidense de Soul de los 60. Si yo les hablo de William Everett. Preston, probablemente no hay muchas pistas, pero sí les digo que es el gran Billy Preston. Ya algunos están、eh, parando las antenas. Exacto, para muchos catalogado como el quinto Beatles, junto con. Con、eh, Siempre he olvidado el nombre de este quinto, el Tony Sheridan, ¿no? Que, que arrancó de los Beatles y dejó solamente a los cuatro famosos de Liverpool. Pero se dice que este gran Billy Preston、eh, era integrado por su calidad, su capacidad y por、eh, su gran.、Eh, Eh, introducción a tremendos temas y、eh, a tremendos arreglos que hizo también junto a los Beatles.、Eh, de hecho, él nació el,、eh, en Houston, Texas, el 2 de septiembre del año 1946.、Eh, este músico de soul estadounidense que grabó, grabó y también、eh, aportó a distintas bandas. En solitario, también galardonado con varios premios Grammys. Eh, tocó y colaboró con grandes ilustres, desde los Beatles, como les mencionaba, los Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan, Sam Cooke, King Curtis, Sammy Davis Jr., Sly Stones, Area t h Franklin, The Jackson 5, Quincy Jones, Richie Zambora, John Lennon, Red Hot, Chili Peppers y casi se me acaba el aliento. Esta interminable lista de colaboraciones que hicieron a este gran del Soul, a uno de los negros más g r a n d e del Soul en mi lista esta noche aquí en Black Power. Y Los dejo justamente con Nothing from Nothing del gran Billy Preston aquí en Black Power de Radio c i t y Funk, The Soul, The Rhythm and Blues y mucho más. s t f m c l la frecuencia de tu memoria. Entramos directamente a un tema de funk aquí en Black Power. Estamos ahí con los grandes、eh, People Choice, esta banda de Filadelfia, directamente a la v e n a Un poco de funk en esta noche de Black Power aquí en Radio City. Do it any you wanna do it. De los grandes People Choice, formados e el año de 1971 y que atravesaron mediados y finales de los 80 también con bastantes éxitos en las listas. Eh, como siempre, tengo la, la curiosidad de ir mirando algunos eh, eh, samples que toman algunas、eh, bandas nuevas Así que por lo general son de discos más antiguos y que los músicos un poco más contemporáneos han hecho suyos, ¿no? Y para todos los fanáticos de Gustavo Cerati, que era el rey del sampler, ¿no? A alguno no le gusta cuando yo digo esto, ¿no? Pero sí, Gustavo lo reconoce, incluso hay unos samples que toma de, de los Jaivas, ¿no? que pidió, claro, permiso para los Jaivas para poder usar、eh, algunas de sus canciones en el álbum Bocanada. Pero justamente en el álbum、eh, Amor Amarillo, que es el álbum、eh, iniciático de, de la carrera en solista de Gustavo Cerati, el último surco de, de su álbum, Amor Amarillo, la, la, la canción Totter Ball,、eh, toma eh, un sample de una perfecta, perfecta. Eh, inicio de justamente de, de una de las bandas de funk más importantes、eh, de los Estados Unidos de, de los años 70, estoy justamente hablando de, de Rufus, que estaba a la cabeza la gran、eh, cantante y letrista estadounidense Chaka Khan, que en los 80 también puso algunas listas como I Feel for You, pero muy conocida en sus inicios en el funk también. De Chicago, Illinois, nacida el 23 de marzo del año 53.、Eh, como les mencionaba, frente al, al grupo de fan Rufus y posteriormente en solitario,、eh, alcanzó una carrera muy importante y denominándose también como la reina, la reina discutida del f u n k e n los Estados Unidos. En el año 84, como les mencionaba, tiró por ahí, ganó 10 Grammys、eh, y también con la canción I Feel for You. Pero vamos a esta curiosidad, ¿no? de esas cosas que a mí me encantan también compartir. Vamos a escuchar un poquitito ahí a, a la canción de, de, de Gustavo, ¿no? De Gustavo Cerati,、eh, Todo te resbala el álbum、eh, Amor Amarillo. A ver si le suena. Ese es el inicio de la canción de Totter Ball, del de último track, del último surco del álbum Avon Amarillo de Gustavo Cerati, que tomó el sample de esta tremenda banda de f u n k de los 70、eh, de Illinois, de Chicago, como son Rufus. Y los vamos a ir con el original, ¿no? De la gran banda Rufus, sin más ni más. Nos vamos con You Got the Love, Rufus y Chaka Khan a la cabeza. Esto es Black Power en 7fm.cl. El original, no el alternativo. Esto es Radio City en directo. Pasaba la gran、eh, Chaka Khan con su banda Rufus, esta banda de funk, liderada por esta reina, reina del funk, aquí en Radio City.、Eh, bueno, ya estamos ya en puntapié final, ya n o estamos ya enfilando al cierre del programa, pero antes tenemos、eh, 12 bandas、eh, emblemáticas que quiero compartir con todos en esta noche. Recuerden que este programa también va a quedar、eh, anclado en nuestro sitio web si lo quieres volver a revisar o lo quieres compartir. Desde nuestro sitio web www.cityfm.cl. También lo vas a poder escuchar en la programación habitual 24-7 que tenemos dispuesta en nuestra radio en sonido de alta fidelidad para que comparte la radio. Nosotros lo quemamos l l a la radio, pensamos que este es un medio especial que nos ha dado tantas satisfacciones a lo largo de la vida, que nos ha acompañado desde la cuna. Los primeros sonidos que escuchamos, la música, viene de la radio y claramente ¿no? la música nos entrega. Esta, esta producción fuerte de esta droga llamada la dopamina, que es este neurotransmisor, esta hormona de la felicidad que nos entrega placer, que nos cambia los estados de ánimo cuando estamos、eh, un poco tristes y que también incluso nos altera el metabolismo para bien. Eso hace la música la mejor droga que puedes meter en tu cabeza. Bueno, de fondo están、eh, los grandes Isley Brothers. Antes de terminar, este es el penúltimo de la lista en esta noche. Esta es una de mis bandas、eh, de cabecera, favoritas, ¿no? También muy queribles i q u e r í a s también por mi querido amigo Lucho Montero, al cual doy un saludo si está por ahí escuchando o si más tarde lo escucha también o lo revisa este programa en diferido. Justamente son los grandes The Isley Brothers, este grupo estadounidense de soul, de funk y de pop, formado en el año de 1954 ya. En Cincinnati, Ohio, esta banda ostenta ser el grupo que ha permanecido activo más tiempo en la historia del rock and roll.、Eh, por ahí hay unas sesiones en vivo últimamente con、eh, algunas incorporaciones de gente joven, ¿no? pero se mantienen también los,、eh, los originales, Aisley Brothers,、eh, que sin、eh, ni más ni menos se、eh, pasó por sus listas el gran Jimi Hendrix en sus inicios, antes de convertirse en el dios negro de la guitarra eléctrica. Este grupo ha abarcado distintas décadas, ha incorporado、eh, miembros de dos generaciones, ha ejecutado géneros、eh, tan diversos como el gospel, el d o o w o p el rhythm and blues, el soul, el funk, el rock, soft rock e incluso también el hip hop. Hay una preciosa, preciosa canción que yo la he escuchado en una versión un poco más reciente ¿no? de sus álbumes, pero haciendo un poco de búsqueda y arqueología para este programa. He encontrado una joyaza que quiero compartir con todos. Es una versión remasterizada el año de 1991, pero que data de, de épocas mucho más antiguas. Estoy hablando justamente del corte Who's That Lady. Es una versión limpia, impecablemente、eh, construida por los grandes hermanos i c e l e y Y antes del final, porque ya nos queda una, esto es Black Power, aquí en Radio City. una maravilla ra s u b e レレ e レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ Her to me. I n t r o didn't u c e her me to i d get a chance I i d d n to get chance t a ask her to dance. To ask her to ask dance her It was love at first sight. Love at f I r her s sight just saw t tonight I just saw her tonight. And I wish somebody would introduce her to me. I like the way she danced in the dark. And disappeared in the night. And oh, she stole my heart. It was love at first sight. Who's that lady? Who's That lady? That beautiful lady. The beautiful lady Who's, blah, blah. That, lady? Who's that lady? I gotta meet that lady. Who's that and I lady? wish somebody would introduce her to me. Esta fantástica música afroamericana que se nos para los pelos cuando escuchamos, nos llena de, de esta dopamina la, nuestra actividad cerebral.、Eh, se me para los pelos cuando escucho a Isle y Brothers, tremenda versión, espero que les haya encantado.、Eh, bueno, esto es un poco para los amantes de la música negra, este, este espacio que hacemos regularmente una vez al mes, No, un martes los vamos avisando, donde vamos a traer capítulo a capítulo, vamos a ir descubriendo juntos alguna discografía. Este programa no tiene más pretensión de que acompañarlos a esta hora de la noche o cuando te encuentres escuchando, donde y cuando quieras, en la programación de la radio, cuando repetiremos también este programa. Y también nuestras radios amigas, Experimental FM y también Radio Mac Online, que podríamos también compartir este material para que lo incluyan en sus programaciones, como de costumbre, nuestros buenos amigos ahí. Saludamos a, a Víctor、eh, Perilla Corleone y también a, a mi querido amigo Lucho Montero. Es así la música, cómo no se transporta, cómo cruza fronteras, cómo ha traspasado años.、Eh, esta música es viejita, ¿no? Desde el año 70 y, y todavía nos sigue reventando la cabeza. Para el final, nos vamos a ir con los grandes Comodoro, este grupo estadounidense famoso、eh, de funk y de soul que destacó en las décadas 70 y también 80s, formado en Detroit el año de 1968 y que al año ya está firmando. Como uno de los grandes y con gran proyección en el sello Motown. Justamente estoy hablando de Commodores, liderados pues, sin duda, indiscutiblemente, con el gran Lionel Richie、eh, en piano, saxo y voz, William King trompeta, t o m a x McClary en guitarra, también en, en tomando l i d e r a z g o Millian Williams, Ronald LaPride Walter Orange en la batería y la voz.、Eh, Conocidos por sus tremendas faladas, Easy,、eh, Three Times a Lady y también como grandes temas de funk, ¿no? Eh, pero y o y día los traje con algo un poco más ochentero que estos clásicos de costumbre. Vamos a irnos con la canción Lady para sellar un éxito de los años 80. Hemos llegado hasta aquí, ha sido ya el final de esta noche, e s t a sesión de la mágica música negra aquí en Radio Citel. Les invitamos a que sigan en sintonía de la radio 24-7 y que nos vean en directo cada martes o viernes que avisaremos en nuestra cuenta de Instagram, sitfm.cl. Soy Claudio Coito López y los dejo como siempre con buena a t e c i ó Música, esto es t h e c o m m o d o r e s aquí en Site FM. y ya volvemos con la mejor selección en Radio City.